Las personas estamos cambiando. PSOE, Pedro Sánchez, os engaña. A cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida. Esquerra republicana votará no. Con relaciones híbridas, gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Señores del PSOE, ¿no les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan? Esquerra republicana. The power to surprise.